Muy buenos días Ariel, Carlitos, muchísimas gracias por la invitación. Sé que tenemos poco tiempo, pero pues la idea es contarles qué va a ser Amanecer Colombiano fuera del país. Empezando que ahora y hay que presentarla, que ahora forma parte de ese prestigioso grupo de danza folclórica Amanecer Colombiano, de la agrupación de la Fundación Corporación, Corporación Folclórica Amanecer Colombiano. ¿Se van ustedes para Bolivia? Por eso también el afán de hablar hoy, ¿no? ¿Se van cuándo? Sí, señor. Mañana viajamos en dos vuelos diferentes. ¿Sí? Uno, el primer vuelo, con la mitad del grupo, se va a las 12:30 y del mediodía y el otro vuela a las 7 de la noche. ¿Cuántos son? ¿Cuántos viajan a Bolivia? 22 personas. Por eso viajamos. se van en dos aviones. Sí, señor. <risa> no confiar en dos solo vuelo. A las 12:30 y media un vuelo y el otro a qué horas? A las 7 de la noche. ¿Y se encuentran después allá? Sí, señor. Llegamos todos a La Paz, nos encontramos a La Paz y viajamos a Sucre, Bolivia, que es queda a más o menos 14 horas de La Paz. Por tierra, ya. No, nos vamos en avión porque... No, pero se van en avión hasta La Paz y sí. de La Paz a Sucre también en avión. También en, en avión. Y son 14 horas en... La... No, no, no, no, no puede ser eso. No, no, no hacer, por tierra, 2 en avión. Ah, ya, eso sí, bueno, exactamente, bueno, es decir, vuelo Bogotá a La Paz y ahí a Sucre. ¿A qué van ahora? Vamos a participar por Colombia en la Quinta Bienal Internacional de Danza que hace el ballet municipal de Sucre y toda la municipalidad de Chuquisaca en Bolivia. Vamos a tener el acompañamiento de 10 países, va a estar para Bolivia, México, Brasil, Ecuador, Venezuela, Escapa, si se me escapa otro, y por Colombia va a amanecer colombiano. ¿Usted ya ha participado en este evento? Nosotros participamos eh, hace dos años, pero en el Festival Internacional de la Cultura. Yeah, yeah, que yeah. es un, un, ¿También un evento. También en Bolivia. También en Bolivia, un evento más macro. Donde le dejaron a usted por... salud a las empresas celulares. Sí, señor. <risa> sí, señor. No le recuerdo. No, no la recuerdo ese impasse. Está descuidado, no, bro. No, no. <risa> Porque el rumen internacional cuesta, cuesta. Sí, sí. Ojo por eso. Pero son experiencias que le pasan a uno una vez y yo sí, no creo que le vuelve a pasar. No, le vuelve no, no, a pasar. No. Y uno feliz porque dice, pero es que llamada que me entre no me cobra. Cinco mil no, en no. Oiga, oiga, si te dan, ¿no? Y después, a mí me pasó, bueno, no, no. Pero no, no. no, no, no, no, no, no, verdad, no conocí el caso, conocí el tema, fue por una hermana. Le pasó exactamente lo mismo. Eh, yo soy una amiguita también que le pasó lo mismo ella, que está al otro lado. Ella, feliz. Guatemala, Honduras. Es estaba en Chile feliz ya También, cuando, bien, llega, bien. Cuando, llega, cuando llega la familia la familia bueno es. ahora cuántos días van a estar en Bolivia? allí en Sucre vamos a estar 12 días en Sucre eh, pues con una gira por los sitios cercanos por Potosí por Oruro por vamos a ver si alcanzamos a ir al salar de Uyuni que es una de las siete maravillas del mundo pues ya es de acuerdo a la sí, organización sí, sí, sí, es hermosísimo. a la organización que, que tenga el festival pues este año Eh, lo están preparando pues con todos los lujos y detalles y hasta la más mínima eh, preparación vamos a tener la compañía y compartir escenario con los Carcas que es una de las agrupaciones sí, de música sí, andina más sí, sí. reconocidas en Latinoamérica sí. oiga Aura y Carlos tanta gente, bueno digo tanto porque es, realmente es numeroso el grupo de Amanecer Colombiano que va a representarnos afortunadamente ¿los recursos de dónde? Bueno, eh, casi en, en la mayoría de los casos los recursos son propios, salen del bolsillo de cada uno. Sí. Eh, en esta administración pues eh, nos han apoyado bastante, nos apoyaron para México, nos apoyaron para, para un Bolivia y este año pues se está haciendo todos los trámites, aunque el, el proceso contractual es demorado, es un poquito lento, vamos a ver si puede salir. ¿Y hay algún apoyo de pronto de allá? Eh, no sé, en estadía, en hoteles... Sí, allá, allá nos cubren toda la alimentación ah, y todo pero, el hotel. Pero muy bien. Eh, solo nos toca cubrirnos tiquetes ¿Pasamos? aéreos. ¿Pasamos? Sí, señor. Okay, Desde que ponemos un pie en Bolivia, la organización se hace, hace cargo a nosotros. eso hacen los, los festivales de danza. Eso es lo que sí, hay como intercambios, ¿no? Igual eh, ellos se comparten eh. casas, comparten sus sitios, o sea, ellos son muy solidarios. Y normalmente se encargan del visitante muy bien. Sí, nos, nos, nos vamos a alojar en una villa olímpica que construyeron especialmente para deportistas y artistas. Oiga, Ura, pero mire que ahora hay unas herramientas tan ¿Qué? fáciles hoy en día de comunicarse, como el tema del WhatsApp, como el tema del, <risa> de, del Messenger. No, existe el aire, yo no. que no me preocupe. Para que hablemos y nos cuente cómo llegaron y cómo les fue claro, o sea, sí, señor, mire, hacer realmente hoy el tema muy limitado aquí tres, cuatro minuticos con Aura que nos cuente, pero nos alegra muchísimo que Amanecer Colombiano Eh, de las agrupaciones grandes que nos ha representado también, no solamente fuera de Soacha, eh, no solamente en el país, sino a nivel internacional, me consta, esos recorridos que ustedes han hecho y sobre todo esos excelentes resultados y esos aplausos que se ganan ustedes por allá. Ahora, muchas, pero muchas felicitaciones y espero que hablemos muy pronto y nos cuente lo bueno que les ha ido a ustedes como Amanecer Colombiano. Claro, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Periodismo Público, a Carlos, Ariel, por siempre estar del lado de Amanecer Colombiano. Eh, nosotros pues nos vamos con nuestras banderas que nos las presta muy amablemente el personero, el doctor Henry Sosa, las banderas grandes de Soacha y de Colombia. ¡Ay, me las banderas! Sí. <risa> ¡Bueno! Eso es algo que siempre me acompaña y es muy amable, muy amable el doc. Entonces nos vamos con, con Soacha, con la bandera por delante y pues Dios quiera nos vaya muy bien.